Mari mari ñen lastel mapumo, mari mari compulamien. Mari mari compulamien wechafe. Mari mari compulamien famo ka compulamien wenchu. Mari mari ka compu wenui. Rume mayunga compu wenui. Fachant como que fao nel lamien, docentes. Muchas gracias por permitirnos este momento por acompañar también Queremos contar que recién fueron liberados los 16 detenidos que después de haber sido golpeados, después de haber sido ninguneados, humillados en las comisarías donde estuvieron, después de costar bastante presión para que pudieran salir, recién les dieron la liberación pero con cuatro meses en donde van a ser eh, investigados, en donde cada 10 días tienen que firmar en un juzgado dando cuenta de dónde se encuentran. Esto es parte del hostigamiento que estamos sufriendo, no solo como pueblo mapuche, ustedes están aquí también por el mismo hostigamiento, por la misma vulnerabilidad de nuestros derechos. Es por eso que era importante haberlos visto ayer también a ustedes y a toda la sociedad de Bariloche, porque este es un pueblo en donde el 80% de la población es mapuche y están todos relegados en las periferias porque nuestra historia es común, a todos nos quitaron y nos despojaron del territorio. Empezaron con el despojo de los territorios y ahora siguen con los despojos de los derechos más básicos como tiene que ver con el agua, con la tierra, y siguiendo con eso, con la educación y con la salud. Así que les pedimos que nos acompañen, porque estamos todos en la misma vereda, estamos todos pasando por la misma situación, ya no se puede reclamar, ya no se puede ni putear a Macri, hijo de puta. que lo único que les importa es ser serviles a las empresas transnacionales que a nosotros nos quitan el territorio, nos secan los ríos nos, nos permiten avanzar como, y ni proyectarnos como mapuche a ustedes les quitan lo mínimo, lo básico que es un, tener un sueldo digno para después tener condiciones dignas para poder educar estamos todos bajo la misma situación, todos somos oprimidos por lo tanto es importante acompañarnos es importante reconocer la identidad que también traemos cada uno de nosotros. Porque si empezamos a asumir nuestra identidad, vamos a ver con qué población estamos trabajando y qué necesidades tienen cada uno de esos niños que ustedes educan. ¡Negüen compulamien! ¡Negüen loco huachaco! Gracias por su escucha, por el espacio que nos dieron Y bueno, vamos a terminar con un fuerte afafán, con mucha fuerza Para que todos nuestros reclamos no es que sean escuchados Sino que realmente nosotros los hagamos valer y los hagamos respetar De una vez por todas ¡Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah.